Estamos con Juliana Marino, ex embajadora de Cuba, contanos un poquitito bueno tu presencia aquí las sensaciones frente a esta realidad regional tan distinta no a cuando te tocó esa gestión. Es verdaderamente lo contrario a lo que nosotros vivimos durante una década donde América Latina llevó adelante un proceso de integración de hermandad de crecimiento común, de resolución de sus conflictos pacíficamente, con un gran futuro por delante, el futuro que nos marcaron los próceres y las luchas de la liberación. Esto que ha ocurrido en dos años y este Grupo de Lima sigue. verdaderamente están demostrando que las derechas están decididas a balcanizar una vez más América Latina, a echar por tierra lo que habíamos avanzado con los gobiernos populares y en verdaderamente vulnerar todos los principios diplomáticos constitucionales de cada país, principios que hablan de no injerencia, de autodeterminación, Y en particular, además, hay documentos de encuentros regionales, de bloques regionales como CELAC, que de conjunto con la firma de todos los países, incluido México, decidieron que América Latina sería una zona de paz. Por lo tanto, este abuso, esta demasía que está ocurriendo hoy con Venezuela, un gobierno además, que ha demostrado su posición, su sistema democrático en varias oportunidades, ponderado por muchas figuras, etcétera Esto que se ha atrevido a hacer el Grupo de Lima nos habla a nosotros de a qué se está atreviendo la derecha. Nos requiere, más unidos que nunca, explicarle mucho a los compatriotas, por eso es interesante hablarle a los compatriotas argentinos, hacerle llegar el apoyo a Venezuela, al pueblo venezolano, pero explicarle a los compatriotas argentinos que estos países no se sintieron ofendidos cuando derribaron a Dilma Rousseff, cuando fue el golpe de Paraguay, cuando fue el golpe de Honduras. Por lo tanto, todo lo que se está diciendo del gobierno de Venezuela Venezuela es una mentira. Deben saberlo, deben conocerlo, deben estudiarlo, preocuparse por buscar información. Las elecciones en las que fue elegido Maduro intervino la oposición, intervino un dirigente que sacó más de 1.800.000 votos. Quiere decir que la oposición participó. Fue democráticamente correcto. Él debe asumir, y no tiene derecho en ningún país de América Latina, a meterse en la vida interna de Venezuela. Es una sensación en relación a lo que vemos que va pasando en la región con Bolsonaro, lo que pasó con el presidente Correa en Ecuador, eh, pero también tenemos a Evo en Bolivia, también tenemos a Maduro en Venezuela, tenemos perspectivas en Argentina también de... De alguna manera de revertir este proceso, ¿cómo evaluaría usted la relación de fuerzas hoy? ¿Es para deprimirse o, o es o podemos tener un vicio de esperanza de recuperar paulatinamente esta hegemonía nacional y popular en el continente, en la región? Sería para deprimirse si uno analizara el formato actual y la matriz actual, que es una matriz muy engañosa y que los pueblos muchas veces no pueden identificar correctamente, o sea, los métodos actuales y los pretextos con los que se actúan muchas veces esconden a lo que es la ciudadanía en general, desde ese punto de vista uno podría deprimirse. desde el punto punto de vista de saber que América Latina y el Caribe fue siempre un territorio deseado por el imperialismo y que ya se anunció siglos atrás que iba a ser territorio de conquista, no nos podemos deprimir, no nos podemos cansar porque la lucha será siempre, existirá siempre. ¿Por qué motivo además? Eh, el capitalismo, Eh, está eh, destruyendo los los recursos naturales de los países necesita nuestros recursos naturales o sea que la lucha hoy además es por los recursos naturales y esta lucha la derecha no la va a abandonar ahora, ¿por qué no nos podemos deprimir? porque es la propia existencia de América Latina y nosotros tenemos que jugar a poder este unirnos yo creo que hay eh, muchos sectores que lo conocen, que lo están viendo ...en Argentina hay una recuperación... ...que espero que se empiece a ver en el 2019... ...en relación a la conciencia de lo que pasa... ...pero a la conciencia profunda de cómo operan... Es ...que no son gobiernos... ...que es un sistema que va a ir atentando... ...por lo tanto, yo no digo que soy optimista... ...pero digo que, que tengo esperanzas... ...en que nosotros recuperemos... ...no es la primera vez que recuperamos... ...una etapa histórica... ...una etapa cultural y una etapa política... ...yo lo viví en la década del 70 creo que va a volver a ocurrir por eso estamos hoy aquí defendiendo a Venezuela que es defendernos a nosotras mismas. Respecto y para terminar ya eh, de esta avanzada de helicópteros artillados en Panamá dos días antes de la asunción del presidente Maduro. Bueno, hay noticias este acerca de esto en realidad que si eran maniobras que las estaban haciendo, etcétera Yo en particular estaría muy alerta y muy atenta. Puede ser que no ocurra nada, pero obviamente son amenazas, son actitudes amenazantes. Y las Naciones Unidas tienen principios que condenan no solo la intervención concreta de un país sobre otro, sino que condenan a las Naciones Unidas las amenazas o las actitudes amenazantes. Esto de los helicópteros, sea para lo que sean, es una actitud amenazante. Y los países de América Latina tenemos derecho a estar precavidos, a mirar qué están haciendo, a alertar a la población y a decir que América Latina es zona de paz lo hemos firmado todos Macri no puede borrar lo que la Argentina firmó en la reunión de la CELAC, esto por favor compatriotas argentinos a todos nosotros nos conviene la paz Venezuela había empezado también o había llegado a un diálogo extraordinario de paz y también está siendo atacado, así que nosotros defendiendo a Venezuela hoy alertando sobre los helicópteros y cualquier maniobra, lo que estamos haciendo es defendernos a nosotros y defender la paz de nuestra de del pueblo venezolano